La p a s a d a a Shabua, la poción de esta semana, lleva por nombre Jaye Saya. Vidas de Saya. Uno de los motivos, y esto es para, realmente para los hombres, pero para todos, Aunque es precisamente este, este, este llamado. Uno, uno de los motivos y por los cuales he insto a que tomen clase de Hebreo es precisamente por casos como este, como se inicia el a partir de esta semana. Que la traducción al español que han escuchado, que hemos escuchado por, por muchos años, siempre no coincide con el hebreo. También debido a las diversas traducciones que existen, es un l é n i c o más comprensible Y a nuestra forma de hablar, de pensar. Pero en lo personal, creo que tratar de actualizar la traducción a nuestro idioma, a nuestra cultura, a nuestra forma de pensar, se pierde la esencia del idioma original. Con respecto al primer paso, me voy a ir para a l La versión internacional, el capítulo 23 de Nuestra p a l a l l e l a el paso 1, dice, Sara vivió 127 años. La reina Valera, 1960, dice, fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de vida de s a r a La traducción de Hebreo a l español que tenemos en a l g u n a s t o d o c es muy similar a, a esta última,、eh, de Reina Baera, revisada, 1960. p e r sin embargo, si vamos a Hebreo, Directamente, vamos a encontrar una gran diferencia en la traducción. Versículo 1 dice, y fue la vida de s a r a Mea Shana, 100 años. Ben Esrim, Shana, y 20 años. Be Sheba, Shanim, y 7 años. s e n é Jalé Sada, los años de vida de Sada. h e o ¿Se dan cuenta? La diferencia. Entonces, como podemos ver, l a p a r e d e esta semana, Comienza con esta frase muy particular y por demás redundante. Y fue o la vida de Sara 100 años y 20 años y 7 años. Así que los años de vida de Sara fueron divididos en tres periodos. 100 años, 20 años y 7 años. Un total de 127 años. Años de vida. Lo cual es el único caso, por cierto, en toda la escritura, en cuanto a las edades de las mujeres.、Eh, esa es la única. Esto ha sido interpretado por nuestros sabios de bendita memoria. Como que Sara realmente tuvo una vida cargada de muchas virtudes, no solo en su niñez, también cuando era joven y en su edad madura edad. Y esto es,、eh, y esto nosotros se concibe,、eh, Y se concibe verdadera vida cuando ha sido conforme a los designios de j a c a d o r para el HUD, al Centro Bendito sea. Y de allí el detalle de cada etapa de su vida, de su existencia, palabras que no son dedicadas. A muchos grandes personajes mencionados en la historia. Y fueron las vidas de Sara 100 años, 20 años y 100 años. Como dije anteriormente, esta frase redundante, el s h a b francés r a s h i d indica Explica que p a Sara todos los años que vivió fueron buenos. Fueron buenos. Que resulta maravilloso, asombroso, de alguien que padeció de tantos sufrimientos. Y sin embargo, Dicen que fueron buenos sus años de vida. Lo que quiero destacar acá es, es el hecho de que a pesar del ambiente en el que vivió nuestra matriarca, en un comienzo de su vida, comenta el Talmud, por ejemplo, de que ella perdió a su padre, siendo una Niña, debió haber, abandono,、eh, debió abandonar su tierra natal por seguir a su esposo. Fue raptada en dos ocasiones por despotas, reyes despotas que desearon poseerla. Sobre ese último punto, creo Desde Occidente, según el Talmud, relata que durante el viaje a Egipto, Abraham escondió, dice el Talmud, escondió a su p o s e s a r a en un baúl para que ella la pudiera ver. Cuando llegaron a la frontera de Egipto, el baúl fue impresionado por Algunos oficiales que insistiendo en ver el contenido para determinar el monto de sus impuestos, los impuestos que tienen que pagar. Cuando finalmente abrieron el baúl, surgió una luz que emanaba de, de la misma belleza de Sara, de Saraí. Entonces los oficiales comenzaron a, a competir、eh, unos con los otros para p o r comprar hasta ahí ofreciendo altas sumas de dinero a a b r a h a m Pero cuando finalmente ella llega y fue llevada ante el faraón, Dijo que Abraham era su hermano. Acuérdense de la historia escrita. Por lo que el Rey le dio muchos regalos. Incluso como prueba de, de su amor, el faraón puso a nombre de Saí sus propiedades, dándola Como, dándole como herencia a la tierra de Goshen. ¿Le suena? Por esta razón, los hebreístas más tarde h a b í a n vivido en esa s tierra. s El rey llegó i n c l u s o a darle, h a c i a ahí, a su propia hija, a l a r Como es que daba, Ustedes No se acuerda n de que era l que habla de Saí, que era princesa egipcia. Saí oró al eterno para que la salvara del rey. Y así le respondió enviando a un ángel, a un maraj que golpeaba al rey cada vez. Que este trataba de tocarla. El faraón, asombrado, ha sentido golpe, le habló amablemente a s a r a h quien terminó confesando que Abraham era su esposo. Entonces, el rey dejó de molestarla. Sin embargo, hay otra versión En la Mishnah, en la Gemara aparece otra versión. Dice que el rey persistió en acosar a s a r a h aún después de que les confesara que estaba casada. Entonces el ángel golpeó al rey, al faraón, con tanta fuerza que lo dejó. He ido advirtiéndole que no siguiera molestando a Saís. Cuando Epagón l vio esto, me decía: Yo da r a su hija Agar como es c l e daba. Y ahí es por q u l l o s decía a mi esposa que. Sobre la princesa Agar. Que, ¿por qué? ¿Cómo es eso de que era una princesa? La tenía como esquilaba. Sin todavía, verdad, no habían conquistado ninguna tierra. Y e s í t o menos. Otro de los padecimientos, sufrimientos que、eh, tuvo Sara fue que por muchos años Padecía de esta i l a s era estéril, y ansiaba con mucho、eh, tener un hijo que llegó a ofrecer,、eh, a, a no poder o,、um, concebir, ahí es que llega ella, ofrece a su mayor esposo, Abraham, a su sierva, acá, para lograr que tenga un hijo. Y que, Por fin, cuando pudo tener su propio hijo, Isaac, a ver que el hijo de Agar, Ismael, molestaba continuamente a Isaac, decide e x p u l s a r Y cuando ya parecía poder disfrutar de ese hijo, Hashem pidió que sea ofrecido en. Sacrificio como prueba de su lealtad. Y con todo esto, Sara haya sentido que toda su vida fue buena. Ese es el ejemplo de la gran elección que nos dejan algunas mujeres. En este caso, Saraí, Sara. Su, su comportamiento fue absolutamente impecable. Digno de alabar. A la manera como dice Michel Proverbios 31, donde las palabras allí utilizadas exaltan sobremanera la vida de Sara. Mujer virtuosa. ¿Quién era? A l i era. En cada c h a b a l hicimos esto en memoria de ella a nuestras esposas. ¿Verdad? Que decimos mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cada c h a b a l por sus méritos, nuestra esposa se compara a ella. Amén. Sí, Tenemos que entender, hablando de, como dije al principio, La cultura, ponme a hablar, ponme a pensar, la cultura h e b r e a esa l cultura dictada por el Eterno. Yo siempre digo que la Torah es la cultura de Dios, de Jesús. La cultura del Eterno es su Torah para su pueblo. Una vida puede representar un día, un mes y en la mayoría de los casos, un año. Cuando entendemos esta, esa parte, entonces entendemos mejor muchos pasajes bíblicos que antes creíamos que h a b í a m habíamos entendido. Por ejemplo, Filipense, 4,、eh, versículo 3. Dice, asimismo te pido, compañero leal, que ayudes a esta mujer, a estas mujeres, pues ellas han trabajado arduamente conmigo, proclamando las buenas noticias junto con Clemente, y e l reto de mis compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el libro de la vida. La palabra nos habla acá de la, del libro de la vida. Es una familia. Si, s、si、e la miramos desde el punto de vista Occidental, una mente occidental, entendemos, vamos a entender que habla de l l i b r o donde están escritos los nombres de los que van a ser salvos, o de los que ya son salvos. Pero si, si observamos de la, desde la óptica hebrea, judía, Nos daremos cuenta que nos habla del libro donde en y o n k i p p u r el Credo escribe las bendiciones que vendrán a nuestra vida en el año que comienza de acuerdo a nuestra obediencia a los mandamientos de la Torah. a m é Amén. O sea, Desde, que desde esa perspectiva, el libro de la vida es el libro de las bendiciones del año. O sea que para el judío un año es una vida. Una vida es un año. Se acuerda que todos los que estuvimos estuvieron este año en Don q i p u r El día de l perdón. Hablábamos del libro de la vida y que fuimos inscritos en el libro de la vida. Porque en Don k i p ú el eterno dictamina no s o l o qué bendiciones vendrán sobre nosotros, sino que también dictamina quién vive y quién muere ese año. Deuteronomio de Bahín 30, 19 dice: Yo llamo al cielo y a la tierra para testificar. Es contra, contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tus descendientes. Amando a Adonai, t ú Elohim, presentando, perdón, prestando atención a lo que él dice y sujetándote a él, porque él es tu vida. De esto depende el l a s o b r e e l tiempo que vivías en la tierra, que Adonai juró que él le daría a su padre, a Abraham, Isaac y a Jacob. En el Vieja s h en el Pacto Renovado, también encontramos algo parecido. En Santiago, mal llamado, en Jacob, capítulo 4, ¿no? versículo 12, dice: Hay tan solo un dador de la Torah. Él es también el juez, con el poder para salvar y destruir. ¿Quién crees tú que es juzgando a tu p r ó j i m o Ahora, presten atención, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí un año comerciando y haremos ganancia. Ustedes no saben tan siquiera si estarán vivos mañana, porque todo Porque todos están en una, en una niebla que aparece un rato y luego desaparece. Más bien, debe decir, si Adonai, si Yujepa, Hei bendito sea, quiere que suceda, viviremos para hacer esto o aquello. Algunos se preguntarán, ¿Y qué importancia, qué importancia tiene en qué cambia r nuestra vida el hecho de que pensemos que tenemos una sola vida o tenemos muchas vidas? Mi respuesta es mucha importancia y el cambio es mucho. Imaginémonos una cosa. ¿Qué tal si supiéramos que este es el último día de nuestra vida? O en mejor de los casos, que este es el último año de nuestra vida. ¿La viviríamos igual? ¿No será que lo viviríamos más intensamente? ¿No será que aprovecharíamos cada instante como algo precioso? ¿Será que veíamos cada día como algo rutinario? Creo sinceramente que no. Creo que las ganas de vivirlo intensamente las ganas de seguir viviendo se aumentarían diariamente, drásticamente. Hace poco、eh, escuché por internet, vi por internet la historia, vi una persona que le、eh, eh, diagnosticaron, diagnosticaron, Cáncer. Tenía sus días y sus meses contados. Esta persona se propuso vivir sus últimos días intensamente. Pero resulta que el Cardenal ¿no? la sanó del cáncer. ¿Qué sucedió con esta persona? Con la vida que venía viviendo. Ya s a n a esta persona decidió seguir viviendo con la misma intensidad que había vivido esperando la muerte. Muchas veces nos encontramos con personas que pareciera que para ellos la vida es una carga. Hoy mi esposa hablábamos algo parecido de que nos paramos bueno, con un lado así y se llama a los que estamos llamando s h i j o el s e n o r Carlos Cachete para que sepa si e s t a m o s así se nos sube si、sí, parecíamos Parecía que la vida es una carga. Y acá estamos hablando, amados, no de personas incrédulas. Estamos hablando de personas creyentes. Que、eh, conocen la verdad. Personas que ya no es, no, no se v e con el mismo ánimo. Que comenzaron los caminos del Eterno. Para ello todo se devolvió una rutina. Eso me llama a la c o r a c i ó n me viene a la mente con cómo estas personas que vienen por primera vez acá vienen con un ánimo férreo, ¿no? un ánimo bueno, Que se van a devorar el mundo en conocimiento, en aquello que otro, en fin, y después su, ese ánimo va, va mermando. O si no, a cada momento hacen promesa: no, yo voy a llevar temprano, hoy. este se va, yo a partir del de próximo llego temprano.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 Ya se hace el costumbre ya, no hay esa inmunidad, no hay esa,、eh, cabana, esa concentración. De eso vamos a hablar un poquito. Y el problema es que, que están viviendo de acuerdo a la forma de pensar occidental. Si estamos a c á debemos estar pensando de una forma h e b r e a de una forma judía. Porque muchos llegan acá, no son judíos, son próximos, próspero, son prósperos, yo voy a ser próspero. No piensen, no piensen a la m a n e r a h e b r e a A la m a n e r a h e b r e a cada día es nuevo. Cada día es nuevo. Cada día es nuevo. Cada día no es la repetición de la anterior. La, la oración de ayer no es la oración de hoy. El llamado de hoy no es el llamado pasado. Es un nuevo chaval. Estamos orando al eterno, un, un nuevo chaval, una nueva oración, aunque sea la misma. Nosotros leemos a Torah los cinco libros de un año, todos, todos los años. d a í la importancia que tiene el hecho que cada judío, al abrir los ojos en la mañana, recita la famosa oración m o、no、d é Aní. Doy gracias a ti, oh r e viviente y existente, que me has dado, que me has devuelto el alma con piedad inmensa, es tu fidelidad. Eso que se dice, sino que lo sabes, por lo menos di que haces este yo、no、padre por la vida que me das. Listo, ya. Padre de Ojacén. Desde ese punto de vista, el judío está reconociendo que el sueño nocturno es como la muerte. Y el despertar es volver a la vida. ¿Quién sabe qué pasa a su alrededor cuando está durmiendo? Nada. Este concepto lo he mencionado en algunas ocasiones, que hay d i f e r e n t e m u e r t e Una nueva vida Que comienza cada mañana, y si es nueva, todo para nosotros debe ser también nuevo. Entonces nunca d i r e m o s cuando vamos a desayunar, otra vez huevo, otra vez panqueca, otra vez pan. Otra vez, a EPA, vamos a i a conseguir. A EPA. Porque para nosotros, ese huevo, o ese pan, esa EPA, que nos vamos a comer, lo saboreamos como, fuera, como si fuera el primero que nos, que nos vamos a comer en la vida. Vivamos así y viviremos intensamente. Entonces, nunca debemos, debemos decir otra vez orar, otro se va más. Porque cada oración matutina será como si fuera la primera vez. Cada Shabbat, la asunción es como si fuera la primera vez. Amén. Veamos de esta forma, de esta manera, una cita que tendremos con el Eterno. Cada Shabbat. Amado, amadas, es, un, es una cita que el Eterno tiene con ustedes. Y la cita se la está dando el Eterno. El novio le está diciendo q u i e r o verte este sábado. A las diez de la mañana. No a las diez y media, no a las once, no a las doce, no a las una de la tarde. A las diez. diez. Para que comparte con tus hermanos y comencemos a hablar. Tú me hablas por medio de las oraciones, de los rezos. ¿Y qué me vas a ofrecer? A través de l a danzas, a través de los cánticos, a través de la alabanza. Me vas a ofrecer un sacrificio, como dice Saúl, en el cuerpo vivo. Sacrificio vivo. Es una cita que tenemos nosotros cada Shabbat con el Eterno. Porque aunque cada año estudiamos la misma porción, la misma para s h o r es como si cada año estuviéramos leyendo por primera vez. Usted aplica eso intensamente en su vida y, y, y verá la bendición en su vida. Porque la c t o a l a d creemos es siempre la misma. Pero nosotros ya no somos lo mismo d e s d el año pasado. Somos otros. Hemos crecido, amados. Hemos madurado. Hemos sabido elevar nuestra alma al Eterno. Vemos las cosas desde una óptica bien distinta a como las vimos el año pasado. Porque hemos madurado, hemos crecido. Por eso el Eterno dice, no dice yo soy el que soy. ¿Verdad, Federico? Señor, se ve el que se ve. Amén. Amados, amados, el mundo os sea, está de dentro, de muy, dentro de muy poco, el mes que viene, en diciembre, no estarán. Nos está dando una lección que deberíamos aprender. Año nuevo, vida nueva. a y saben. ¿Se acuerdan? o menos. Oye, qué bueno. Este, a veces bueno e l a el shine, ¿no? Para que se nos o l v i d e l a s cosas. No, el Señor nos proteja. h a c t a el p r ó x i m n año. ¿De dónde aprendió el mundo, eso es el mundo? De la manera judía de ver la vida, amado. Son enseñanzas que siempre han estado aquí, ahí, pero no nos hemos dado cuenta. Debemos d de e n m u l a r debemos de imitar al Eterno en cuanto a esa manera de vivir. La Torah dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Eso es una invitación para que nosotros también nos renovemos continuamente, a m a d o El libro de Lamentación, capítulo 5 o 21 dice, Adonai, vuélvanos a ti y regresaremos Renueva nuestros días como al principio. El apóstol Pablo, es el y a h s que,、eh, Saúl, también nos recomienda lo mismo en Corintio, s s e g ú n el Corintio, s dice, de manera que nosotros de ahora en adelante, No miramos a nadie desde un punto de vista mundano. Aún si en un tiempo contemplábamos al m a s í a c desde un punto de vista mundano, ya no más. De modo que si alguno está unido con el m a s í a c creación renovada es lo viejo ha pasado. Miren lo que ha venido es Fresco y nuevo. ¿Amén? Amén. Amén. Amén. Es importante, amado, entender esto. Es no entender que cada año, cada mes, cada día debe ser vivido como si fuera el primero es lo que hace que muchos nos.、Eh, perdón, es lo que hace que muchos nos. Que nos enfriamos. Porque no vivimos la vida en densidad. Como si fuera cada día un día nuevo. Y es que no es pasado, pasado es el presente, realmente. Porque el futuro no lo sabe. Es lo que hace que m u c h o dejemos ese primer amor que algún día tuvimos por el Eterno y sus cosas. Revelación Apocalipsis dice lo siguiente. Apítero 2, versículo 4 y 5. Pero tengo esto contra ti. Has perdido el amor. Que tenía al principio. Por lo tanto, recuerda d ó n d e estabas antes que de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacía antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la luz de su lugar si no te vuelve de tu pecado. Pero, como buen juicio, también relacionaba cada día con una nueva vida. Él nos dice en el 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, cualquiera que quiera amar la vida y ver días buenos debe mantener su lengua fuera de maldad. Y sus labios De hablar engaño. Vuélvase de, del mal y hagan el bien. Busquen Sharon y cogen detrás de él. Creo que esa fue la posición que yo le、eh, i j o s u a ¿no? Creo que esa fue. Pero, amado, e、eh, ajá, bien, entonces, También tenemos Proverbio que dice, Proverbio 18-21, dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Este concepto del sabio、eh, Salomón, El r e y Salomón se puede entender mejor con el siguiente Mileash. Vamos a tener un Mileash para que podamos entender un poquito mejor este, esta porción del proverbio. El proverbio de Salomón: La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y este Mileash yo lo puse. Hace unos años atrás, que decía una vez un rey se enfermó, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de peso del rey y su d e b i l i d a d s t a b a débil. Solo hay una cura que les podemos recomendar para que v u e l v a a recuperar su estado de salud. Sus médicos le informaban, le informaron. b a n n le i f o m a Usted de, deberá, deberá beber la leche de una patrullenta. Si usted puede obtener y consume esa leche, le aseguraremos que su condición mejorará de inmediato. Le dieron el médico, e l m é d i c o El rey estaba completamente desorientado, obviamente, con la idea de obtener leche de una leona recién parida. Para el colmo, ¿no? Decidió entonces enviar dos mensajeros y n dinero al rey Salomón, que se encontraban en Jerusalén, y era mundial, el cual、eh, sabemos que Salomón era mundialmente conocido por su sabiduría para, para, que, para pedirle, i m p l o r a r e que diera un plan para conseguir la leche. Salomón le encomendó dicha tarea. A su asesor. El asesor de Salomón era b e l l a n a o b e n a y a o Quiero que me, des, que me den diez cabras. Diez cabras, ordenó el asesor de Salomón. Luego le pidió a uno de los servidores de Salomón. Que buscara en el bosque una guaira de leones. El servidor se internó en los bosques y buscó arduamente hasta que descubrió al fin una guaira de leones con su l e o n a recién paída, la cual estaba alimentando a su cachorro. Ese, eh, el asesor Bellañau ordenó que el servidor le mostrara el camino y que trajera junto con él una cabra. Bellañau se quedó parado a una distancia prudente de la g u a r i d a Y envió la cabra hacia esta, hacia la cueva. Obviamente la de una vez la cabra la devoró inmediatamente, se la comió. Al día siguiente, Villenao Se animó a acercarse un paso, unos pasos más y le arrojó a ella otra cabra. Repitió este procedimiento a diario y cada día se acercaba más y más hasta que la presencia de él se convirtió en familiar, muy familiar. A la leona, ya se acercaba y con el tiempo le permitió la leona acercarse sin lastimarlo. Ella ya no se ...no se p e r c i ó de la presencia de, del asesor de, de, de Salomón. Hasta que les permitió que e a ordenada también. Tan pronto como Salmón o recibió la leche, la envió a sus servidores a r e Pesa, a este Rey. Mientras el mensajero marchaba por las carreteras, sus extremidades, las piernas, ¿verdad? Comenzaron a discutir una, la una con la otra acerca de cuál ella en verdad merecía llevarse los honores por el logro de haber ordenado a la leona. Somos m a r a i o s o s decían. Se v a n ó c r i o l a b a n los pies. Somos superiores al resto de las t e m i d a d e s porque si no hubiera sido, si no hubiéramos caminado hasta la guarida, no, sido, no hubiera sido posible obtener la l e c h e Decían los pies. Nosotros,、eh, no es cierto, o gestaron, Las manos. No es cierto, nosotros fuimos imprescindibles para realizar la tarea. Si no hubiéramos ordenado a la leona, ahora no tendríamos la leche y que hay de nosotros. Exclamaron, ah, entonces dijo, lleno los ojos, y que hay de nosotros. ¿Acaso no d e s c u b r i m o s el camino hasta, hasta la guarida, hasta la cueva? No, no, no fuimos nosotros los que ubicamos la cueva y vimos la, a la llora. Sin o s o t r o s el plan jamás hubiera sido, hubiese resultado. Menoran. Por completamente, dijo, se quejó la cabeza. Yo fui el que pensé en esta idea brillante, en primer lugar. Los murmullos, las a b l a d u r í a s ¿verdad?, fueron interrumpidos. Por completo, por el s o m i n i s o exaltado de la lengua. Ustedes no valen nada si no fuera por mí. Ustedes d ó no estarían. En este momento, todas las extremidades protestaron: ¿Cómo te atreves a comportarte así con nosotros? Tú solo eres un. Multos, u a v e s i n huesos, g u a r d a d o e n la calidad oscura. Ofendida, la lengua respondió, solo esperen y verán que yo soy el amo de todos ustedes. El mensajero llegó a la corte del rey y se dirigió inmediato al trono. Le entregó la leche e intentó transmitirle un mensaje de rey, Salomón. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca fueron las siguientes. Su majestad, yo en este, en este acto le entrego la leche de perro que usted me pidió. El rey pensó que estaba siendo ridiculizado y en un ataque de furia dio órdenes para que se cogiera, se colgara al mensajero inmediatamente. El padre, el, perdón, el pobre hombre, fue llevado a la orca de inmediato y todas las extremidades estaban aterrorizadas. s e m b r a n d o ahora. ¿Se dan cuenta? Ahora que usted comparada conmigo no va a e n g a ñ a r a Declaró la lengua en un tono triunfante. Lo confesamos, lo confesamos, es que acabaron todos los otros órganos a una misma voz. De ti depende la vida y la muerte. La lengua quedó satisfecha. Tengo un mensaje importante, muy importante para relatar al é dijo la lengua, de g u i l l a r ó Por favor, llévame a él solo por un instante. Los soldados lo escucharon. Lo llevaron a él solo por un instante. Lo llevaron hacia donde se encontraba el rey. ¿Por qué me vas a ejecutar? Le dijo. Preguntó el mensajero. Me has traído en este perro. Contestó el furioso rey. Aseguro, dijo el mensajero. Esta leche lo curará. Mis palabras han sido un error, ya que en nuestro idioma se utiliza la misma palabra para perro y para leche. El rey le creyó mientras bebía la leche y se recuperó. Luego, perdonó、no、al mensajero. Amado, con este m i l a j e un poquito de algo, pero es comprensible. Y hemos, hemos reído un poco, o v e r d a d Podemos entender que lo que, de lo que hablamos. puede cambiar todas las circunstancias de nuestras vidas. Nuestra lengua es un a l m a muy poderosa, amado. Con ella se puede ganar la vida o llevarnos a la muerte. Nuestro amado Rebe Alcados, David j e s u s Amasía, dijo en Mateo, más Yo os digo que toda palabra inútil que habláis los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por, por sus palabras serás justificado y por sus palabras serás condenado. Qué importante. El trascendente es lo que hablamos. Lo que sale de nuestra boca adquiere un poder de d e c l u s i ó n o bien de conclusión. Por eso, m a d r todo hombre sea pronto para oír y tarde para hablar. El libro de Santiago Jacob dice lo siguiente. Miran c a m b i a s naves. Aunque tan grandes llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde quisiera, por donde qu quisiera él que las gobierna. Así también la lengua es un pequeño miembro y se gloria de grandes cosas. Es aquí, un pequeño fuego, j u a n grande bosque enciende. Amado, la lengua es difícil de gobernar a diario, porque a diario enfrentamos innumerables ocasiones que dan lugar. Hablar. La relación jala. La mala lengua de todas las extremidades. La lengua es el órgano que se mueve con mayor facilidad. Por ello la relación jala es el pecado que se comete con mayor facilidad. Y con mayor frecuencia. Jacob 3, 7 dice porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doman, pero ningún hombre puede domar la lengua. Debemos de esforzarnos Para domar nuestra lengua. Tener cuidado de lo que, de lo que decimos. El Eterno colocó a la lengua en una posición occidental. Descansando y encerrada. Para enseñarnos que hay que mantener el reposo lo más posible. Es decir, hablar poco. La multitud de palabras, es está el es pecado. También dice Jacob, con ella bendecimos a nuestro d u e ñ Y con ella maldecimos a los hombres. De la misma boca procede bendición y m a l d i c i ó n Amados, no conviene que estas cosas sean así. Un, un rabino, algunos lo conocen, r a b í Shimon b a r y o j a i declaró lo siguiente: si hubiera estado presente en matar Torah, o sea, en la entrega de la Torah, le hubiera pedido a todo poderoso. Que le diera al hombre, a todos s e r e s humanos, una segunda boca que sirva exclusivamente para hablar cosas de Torah. Sin embargo, no digamos amén, porque sin embargo él pensó, lo, lo volvió a pensar y cambió de idea. Eso no e s t a r í a bien. Decidió: la gente tiene una, solo una boca y hablan demasiada. La z u n j a q u é pasaría si tuvieran dos? El Eterno le encomendó a cada órgano una tarea especial. La lengua fue otorgada para que pronuncien las palabras de la t o r a este final, rezo, y para, y para que beneficie al prójimo. Es la tarea de todos educar nuestra lengua y evitar pronunciar m a l i c i o n e s con ella. Y c o n c l u y amado. El castigo De s a r a a la lepra, ya no tiene efecto. Hoy día, la educación, por、pues、si todo mundo estuviera esposo. Sin embargo, no por ello tenemos la libertad de hablar de la acción. Nuestro sabio, Explica que cada palabra que habla nuestra boca se graba en el cielo. Entonces, tomando conciencia de ello, debemos evitar hablar de la acción jalá, sino a lo contrario, la acción t o u lengua buena. Nuestro sabio, Nos aconsejan dos hábitos para evitar hablar de la acción j a r á Primero, el estudio de la Torah. La gente que habla de la acción j a r á es aquella que no tiene nada que hacer y busca algún tema que lo s divierta y que la saque de su aburrimiento que e x p e r i m e n t a diario. Disfrutar de cualquier noticia sensacionalista o amarillista, amarillista, amarillista, ¿no? a s í sea, a costa de algún tercero amado. Por otra parte, aquel que ocupa su tiempo con el estudio de la actualidad, descubrirá que su mente se encuentra absorbida en la Es una tarea constante y emocionante y solo des desearía comunicarle a los demás todo su aprendizaje de la Torah. Sus conversaciones besarían sobre temas de la Torah y no tendría o no tendría necesidad de hablar de otras personas. Estudiar la Torah posee el poder p o s e e el poder de purificar y limpiar la mente de una persona. Y segundo, ser humilde. Yo siempre hablo de la humildad. Ser humilde. La satisfacción que se obtiene a l difamar a otro, a n a l i z a r a psicológicamente, es el sentimiento de superioridad. Que se adquiere de esta manera. Si alguien cuenta con mi edad, buscaría la manera de justificar el comportamiento del otro y j u z g a d o favorablemente. Este consejo nos puede ayudar, amados, a avistar la relación Jara sin no olvidar Que en nuestras oraciones, en nuestras tefilotes diarias, pedir al Eterno que nos asista para evitar hacer mal uso de nuestra lengua, amado. Recuerda, amado, el ladrón solo vino para lutar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida, vida en su medida más abundante. Y yo subo, s u o el salón.